Eh, el operativo de la mudanza de los módulos de caja de seguridad Que es lo que tenemos que cruzar uh -huh. eh, Se va a hacer bajo las normas de seguridad bancaria Dispuestas por el Banco Central de la República Argentina Y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires uh -huh. Por supuesto también cuenta con la autorización municipal Como corresponde Claro, ellos son quienes definen el operativo digamos? Exactamente, ellos definen horario y demás eh, Son los que entienden en materia de seguridad Y son los que disponen de ese tipo de, de cosas ah. Eh, habrá cortes de calles, eh, el operativo contará con aproximadamente 40 policías de la provincia de Buenos Aires, eh, los módulos se transportan con una grúa que los baja del primer piso de la sucursal actual, eh, los deposita en un camión, el camión se mueve hasta enfrente y después los bajan y los ponen dentro de, de la sucursal nueva. Se hace todo ante escribano público, que es el que confecciona un acta y verifica que todo esté que los tesoros estén cerrados y demás. Bueno, ayer se le andaba comunicando allí a los comerciantes del sector sí. eh, más o menos cómo iba a estar interrumpido, en sí. qué horario. Eh, el, el tránsito vehicular, ¿a partir de qué hora va a estar interrumpido? Aproximadamente a partir de las 16. De las 16 horas. Exacto. ¿Y hasta...? Y no sabemos, eh, hasta terminar. Eh, puede durar muchas horas o tal claro. vez no. Todo depende de si se complica alguna parte técnica. Este, se por... hablaba de las 2 de la mañana, ¿no? y puede llegar puede llegar pero eso sería como un máximo claro ¿eh? como un máximo uh -huh. ¿Sí? Eh, Darío, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. Buenos días, Agostina. ¿Cómo estás? Eh, bien. Preguntarle acerca, más allá del de operativo de ese, por el traslado de los módulos de las cajas de seguridad y demás, el traslado de los expedientes, de las demás cuestiones eh, de, del banco. ¿Eso ya se fue haciendo? ¿Se hará también en esa oportunidad? Mira, el banco cuenta con un eh, archivo eh, centralizado en Buenos Aires, eh, con una empresa tercerizada, una empresa privada, Por lo tanto, no es tanto lo que tenemos nosotros en nuestros archivos a nivel local. Eh, aproximadamente tenemos eh, tres meses para atrás, digamos, guardado en archivos solamente, y eso también se muda el viernes. Eh, hay una empresa encargada de la mudanza, nosotros lo que hacemos es preparar todo el embalaje en cajas rotuladas, y ellos se encargan de cruzarlo. Uh -huh. mm. Mamu, eh, Mamu, aquí lo que más eh, nos interesa y le interesa a la gente es saber eh, por dónde no va a poder transitar, ¿no? ¿No lo va a hacer por Dorrego y por Vicente López? Exactamente. Sería Vicente López entre Necochi y Belgrano y Dorrego entre Rivadavia y Alcina, básicamente. Ajá, perfecto. Mm. Eh, eso es el tránsito vehicular. Sí, sí, esto del fin, básicamente, del operativo, es, por supuesto, evitar cualquier acto delictivo y, además, evitar accidentes, porque claro. estos módulos pesan aproximadamente 7.000 kilos cada uno. Y no solamente hay que cruzar dos desde una sucursal a la otra, sino que llegan dos nuevos que también hay que bajar del camión. Y o sea, estamos hablando de cuatro módulos de 7.000 kilos cada uno. Eh, en algún momento tampoco se va a permitir el, el tránsito peatonal, por sí, eso. Y esto va a ser en el punto crítico, digamos. Ajá. Están cruzando los... Y eso sería en qué horario, más o menos. Y no sabemos, porque la verdad que los detalles técnicos yo los desconozco. No sé cuánto claro. tiempo tardan en eslingar lo, los tesoros. Eh, la verdad que no sé cuánto demora la grúa, pero eh, supongo que el paso peatonal por lo menos dos o tres horas va a estar cortado Dos o tres horas. Sí, calculo que sí. Darío, y, y más allá de esto que nos está contando, ¿qué significa para usted como, bueno, gerente de la sucursal local este traslado, no? Estar en esta nueva casa, en esta nueva sede, eh, qué si se le puede dar por ahí más comodidad a, a los clientes. Está... Sí, esta modalidad surge justamente por eso, el, la sucursal local desde hace cinco, cinco años ha crecido el doble en cantidad de clientes y sinceramente con el local actual no podíamos brindar la calidad de servicio que, la gente, que nuestros clientes merecen, ¿no es cierto? Y bueno, surgió la necesidad ya hace más de un año de buscar un local eh, nuevo, no fue fácil porque en el centro de la ciudad este, no, hay, no hay muchos terrenos tan grandes, digamos, uh -huh. Bueno, por suerte, este, cuando se fue el negocio, el comercio que estaba ahí en ese local, eh, pudimos eh, hacer un contrato de alquiler, los, los, los edificios son alquilados siempre, y pudimos concretar esto. Para nosotros, tanto para mí como para toda la dotación de la sucursal, es muy importante y estamos con una expectativa muy grande. Este, no solamente va a ser cómodo para los clientes, sino para nosotros también. El edificio es muy moderno, cuenta con todas las normas de seguridad actuales impuestas por el Banco Central de la República Argentina, eh, y la verdad que, bueno, la expectativa es muy grande y estamos muy contentos, por supuesto. Uh -huh. Bueno, y ya eh, a partir del próximo lunes, ¿estará eh, todo listo eh, en ese banco? ¿Cuándo van a comenzar a, a operar allí en esa, nueva, en esa nueva sede? Sí, sí, el, el lunes a las 10 de la mañana ya abrimos en la nueva sede. Bien. Uh -huh. Bueno, y dijo también recién en la charla que eh, el banco en cuanto a sus clientes se eh, creció notablemente en el último tiempo, son muchos los servicios que se ofrecen, ¿verdad? Sí, sí, nosotros hemos crecido, en, en el 2005 teníamos alrededor de 3.500 clientes, hoy estamos en casi 7.000 clientes, y sí, los servicios básicamente son por ahí lo mismo que la competencia, pero bueno, este, siempre tratamos de hacer alguna diferencia con calidad de atención y demás, pero bueno... Básicamente, préstamos personales, préstamos con garantía, eh, tarjetas de crédito, eh, leasing, comercio exterior, eh, bueno, todo la, el abanico de, de, de productos que, que ofrece la mayoría de las entidades financieras. Uh -huh. ¿Este crecimiento ha generado nuevos puestos de trabajo? Eh, sí, sí, nosotros en, el último, en los últimos cinco años hemos incorporado eh, dos personas, o sea, el staff antiguamente era de nueve personas, ahora somos once personas. Ajá. ¿Y ahora en el nuevo edificio va a haber más eh, puestos de trabajo no? Esperamos que sí. Eh, todo el diseño fue pensado para eso. Eh, hay varios puestos libres de trabajo Ajá. y suponemos que si, si todo sigue bien y el crecimiento sigue con la tendencia que, que viene en los últimos años, posiblemente ya en este año podamos incorporar una o dos personas más. Perfecto.